Estas palmas. Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor. Somos Somos un pueblo agradecido viviendo en su amor. Ah, ah, ah. Somos un pueblo redimido viviendo al Señor. Cool!